mía, eh, con Nerea González García que es su portavoz, ¿qué tal Nerea? Egunón Bueno, que ayer fueron ustedes un, un pelín, como se suele decir, coloquialmente críticos, con con que, bueno, había muchos temas eh, foráneos y, o, o que había más temas foráneos que, que temas locales en el pleno, un largo pleno, por cierto, el de ayer eh, Sí no, yo creo que no se supo entender muy bien nuestra nuestra crítica constructiva, porque era en principio yo le llamo, llamo crítica constructiva, eh, creo que no se debió entender muy bien mis intenciones. Mi intención realmente era poner sobre la mesa que hay, hay ver, en todos los plenos hay temas que son supramunicipales, suele haber siempre un tema o dos que son supramunicipales. Eh, y yo entiendo que se tienen que tratar también, porque son temas que pueden, hay algunos sobre todos, que pueden atañar a, pues eso, a gente, y que nos atañe al pueblo del audio, a todos los vecinos, y que hay que tratarlos también. Pero no, yo creo que mi intención de, de de ayer lunes no se me supo entender claramente. Era, en concreto este pleno, ha habido muchos temas supramunicipales. Que, y en mi entender, yo no digo que no sean de importancia, que no se deban debatir, sino que creo que hay temas muchos más importantes en el audio ahora mismo, sobre todo, tema particular de, de los vecinos, de muchos de los vecinos del audio, y que realmente nos estaban tratando. Y que, a mi entender, eso era mucho más importante. Pero bueno, es una opinión también sin ninguna crítica. A nadie en concreto, lo, repetí, lo, lo dije ayer en el Pleno y quiero volverla a repetir, no es una crítica concreta a nadie, es decir, es una autocrítica general, es decir, porque... Igual ayer se sintió alguien ofendido, pero es que en plenos anteriores igual han sido otras siglas diferentes los que han hecho exactamente lo mismo y no ha sido una crítica por alguien en concreto, ha sido una autocrítica general que yo creo que es para que todos reflexionemos realmente en el momento de crisis en el que estamos y hacia donde yo creo que tenemos que mirar un poco más, sin dejar con ello de que yo entiendo que temas supramunicipales que sí que hay que igual tratar y que sí que hay que debatir y que son importantes para todos los vecinos del audio, pero yo creo que no hay que dejar de ver la perspectiva de las cosas más importantes en este momento. Uh -huh. De hecho, tuvieron ustedes allí presentes en el Pleno a trabajadores de una empresa que están pasando por por apuros. Eh, bueno, no es, no es algo novedoso, ¿verdad?, porque no es la primera y seguramente no será la última, pero, en fin, ustedes se mostraron eh, solidarios con ellos. Eh, sí, porque yo creo que es un problema que en este momento de crisis va a pasar, muchos ciudadanos van a pasar por ello eh, esperemos que no sean muchos que sean los mínimos posibles y yo creo que a ver, la solidaridad del Ayuntamiento tiene que estar por encima de todo eh, aparte de eso yo creo que si se puede, teniendo en cuenta que se puedan dar más casos similares al que hemos tenido ayer en el Ayuntamiento del Audio, que son los de Tomás Hacha yo creo que por eso hemos hablado varias formaciones políticas no solo nosotros, sino también el PSD y, y PNV, se ha barajado la posibilidad de una declaración institucional. Yo creo que eso es cuestión de sentarnos todos y hacer una declaración institucional en el que se dé una salida a futuros pues problemas similares que puedan venir al ayuntamiento. Y nosotros abogábamos por una función adicional a esa mesa de empleo que ya se aprobó en algún pleno a, anterior, Eh, que se va a formar, como dijo ayer Iñigo, Cerri, Iñigo Martínez Cerrillo, dijo que se iba a poner en marcha a partir de marzo. Y nosotros creemos que igual podría ser una función adicional que se podría dar a esa mesa de empleo eh, para, para darle para darle esa función de mediación que igual puede haber eh, y dar un empujón a, todas, a todos esos trabajadores y empresas, porque también puede haber empresas que tengan problemas y se les puede dar una una mediación y un apoyo por parte del ayuntamiento. Bueno, pues muy amable por atendernos, Nerea González García, portavoz del grupo municipal OMIA en el ayuntamiento de, del audio. Y nada, a ver si en el próximo pleno hay más temas locales. Sí, eso esperemos. Es, que es, <risa> es que rico, agur. Agur.